school, arreglando el aula, maestra de la escuela, y... profesor, profesor, ayer te volví a ver sonriente, frente a la suerte también de tres meses de vacaciones, de tres meses de vacaciones, mi opinión, la cosa no para risa, si está... yo no me, pago como de me pago como gerente de recursos humanos, eso es lo que soy.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 nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día, Mariana. Buen día. Buen día, Víctor. Hola, buen día. Buen día, Nacho. Hola, ¿qué tal? Hola, Ana. Uy, tenemos Hola. una invitada sorpresa Hola. hoy. Anita, ¿cuántos años tiene Anita? 5 acá nos ponen la mano de cinco. cinco. Ya pasa a primer grado, ¿verdad? ¿No? Sí, claro, ¿Sí? terminó sí, el jardín sí. esta semana. Terminó el jardín, así que estamos con una invitada de lujo. Eh, con una experiencia ahí en inicial Claro, es es, entrega de medallas Hubo ayer fiesta Baile disfrazados y todo bueno, Yo también tuve entrega de medallas de mi nena Terminó primaria Ajá, así ¿sí? que Es la más chiquita así que es como que todos Terminamos la primaria Si <risa> ¿sí? sí, claro. sí, es todo una, una cuestión eh, Muy lindo las señora es la verdad se portaron las señoritas, qué impresionante. Eh, muy bien, muy muy bien, lindo. lindo. hicieron, eh? hicieron los portaron. videitos, hicieron en la gafía, colgaron las cortinas llenas de corazones con los no esto que pasa en la sí, primaria bueno. o en el jardín, ¿no? claro. Este la escuela pública, por supuesto. Y la secundaria también, ¿eh? yo he visto videitos de fines de fines de ciclo compartidos en los grupitos de WhatsApp de, de profes que han preparado cosas muy Gracias. lindas también para los fines de año, así que también, secundaria también. Qué bueno, está está lindo eso. Sí, muy lindo. semana emotiva. Sí. <coughs> ¿Viste que te, te tocan yo, cuando fue entre entrega medallas de Anita entramos al jardín así como con una actitud superada, ¿viste? Ah, qué sé yo, y te vimos lagrimeando sí, claro. fondo, claro. porque claro, te mueven algunas cosas sí, mira, sí, sí. Eh, sí. Es, es, es fácil, nos vamos poniendo técnicas No, pero son cierres de ciclos para todas las comunidades Obviamente Te, te bueno, veas desde ahí ¿no? bueno. la, la psicología, los padres los lo viven desde de cierta forma que, Mejor dejamos ahí para otro encuentro <risa> Sí, no, sí, sí Un encuentro en el verano o algo que eh, No, pero eso, sí, es cierto eso Porque es una etapa que nos, para nosotros Los que tenemos hijos eh, lo, lo han vivido, digamos de que el, el cierre de las etapas de tus hijos En la primaria y en la secundaria eh, Son eh, como cierre de etapa También esto que decís vos Para uno, entonces se juegan también algunas cosas Pero yo lo pasé re bien Sí, misma. fue hermoso sí, sí. Que sí. A pesar de las fotos <risa> ¿Cómo a pesar de las fotos? <risa> no nos no, no, vamos a desarrollar <risa> <risa> Busquenlo a Víctor por las redes sociales Claro salí. Che, hubo una queja, me encontré con un oyente El otro día y hubo una queja sobre Víctor Pregunto que... pues, sí. <risa> me dijo que 0800, sí 0800 Víctor puede <risa> llamar su denuncia sobre él, las atendemos y las, las tomamos ¿eh? porque había hablado poco no es que no estuvo Víctor Dijeron. ¿cuándo? el sábado, ah, el sábado pasado. pasado es verdad dijo hola y dijo chau pero bueno, bueno, estuvo en, en lo más importante que es la apertura y el cierre ¿no? Así que... bueno, vamos a ver cómo se porta hoy eh, bueno, les comentamos que estamos haciendo el último programa de este año de la peluca de Sarmiento Zona Sur Eh, que nos vamos a reencontrar eh, a mediados de febrero Y vamos avisando Les vamos a pasar los contactos Porque nosotros en el verano seguimos comunicados Vamos a seguir subiendo cosas al Facebook Tuiteando Con algo Con el Twitter, ahí en la mano, por supuesto Así que los contactos son Si nos quieren llamar por teléfono 4233-4848 y 5560 El Twitter la MB. Y el Facebook Para que nos sigas contactando en el verano Es Domingo Peluca Aclaramos que tenemos visita Van a escuchar no, una quinta eso, voz claro. Va a ser un sí, programa sí. un poco más prolijo de lo normal digamos, ¿no? Me Porque es el último Porque estamos <ríe> medio filtros Y porque bueno tenemos una visita especial. Una columnista especial ah, Y además porque vamos a tener perdóname eh, En la mitad del programa se nos van dos compañeras acá ¿Se nos van a dónde, Sabri Mariana? Nos vamos al plenario de fin de año del encuentro colectivo docente de la provincia de Buenos Aires, donde nos reunimos diferentes organizaciones docentes de la provincia, eh, un poco a hacer balance del año, pero también en la idea de la perspectiva de todo lo que se viene para el año que viene. Eh, sabemos que las reformas nos pegan a nosotros tanto porque somos trabajadores como porque somos formadores de futuros trabajadores, así que es mucho lo que tenemos para pensar, para analizar y para coordinar desde la docencia y también como parte del movimiento trabajadores. ¿sí? sí, dijiste la reforma nos pegan y no puedo dejar de pensar en el jueves de que nos pegaron literalmente digamos la reforma, así que también vamos a estar hablando un poquito a lo largo del programa sobre lo que pasó en la semana que fue muy muy movida, muy o el jueves fue un día la verdad que yo no sé si es histórico, pero creo que marcó un momento, creo que tal vez fue la la primera derrota que tuvo el gobierno que empezó con mucha angustia un día como no sé, mucha, no sé si bronca. mucha bronca, mucha impotencia y cerró con cierto, no sé, yo me, me fui a dormir con cierto aire de, de triunfo, no sé, pero como sentir que algo pasó. No se la un, nervio, exactamente, no que, que tan tan fácil lo no va a ser y que incluso que tuvo que retroceder el gobierno. Sí, y fún eso sacudón, me dio un poco de esperanza. Un sacudón ¿viste? también para los que se mantenían este espectantes, ¿no? Los que le habían sí. puesto alguna ficha al gobierno, que fueron sacándose elas y que se mantenían, digamos, sin sin ninguna posición. Yo encontré mucha gente que estuvo comentando cosas que hasta el momento no había escuchado. Bueno, estaremos hablando de eso eh, con alguna recomendación de por medio, noticias varias. Y nada, mientras nos vamos a escuchar un poquito de música y después desarrollamos. Señores diputados, la situación es extremadamente grave. Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco. ¡Qué nada Como primer punto del orden del día actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto bajaremos el de los demás. ¡Qué felices son! Haciendo el mamón siempre en nombre de formal No representa a que os creéis a quien queréis engañar Quiero soberanía personal Mi representación es solo yo. Y nada me puede obligar Con vuestra constitución Bueno, escuchamos el Congreso de los Ratones de la Polla Record Así nomás, ¿eh? Con... Sequito, ahí, Sequito con mitad Así bueno. son las cosas Muy bien Decía Julio Cortázar que la humanidad empezará verdaderamente a merecer su nombre el día en que haya cesado la explotación del hombre por el hombre. Lo cierto es que en la Argentina del 2017, más de 250.000 puestos de trabajo se perdieron desde la asunción de Cambiemos al Gobierno Nacional. De ellos, 130.000 correspondieron al sector privado durante 2016 y la primera mitad del 2017. El proyecto de reforma laboral que el oficialismo intenta imponer contempla la reducción de indemnizaciones por despido el aumento de las horas de trabajo diarias y la quita de derechos adquiridos por la clase trabajadora desde sus luchas históricas la reforma tributaria refuerza el desequilibrio de la balanza a favor de las corporaciones y grupos concentrados mientras que la previsional mete mano descaradamente en el bolsillo de los sectores más vulnerables jubilados y niños sin poder de representación ni presencia en las calles y ataca despiadadamente a los futuros trabajadores pasivos que tendremos que extender nuestra, nuestros años de trabajo por la misma jubilación de miseria. No existe máscara de piedra que permita a alguien decir abiertamente que pretende llenar sus bolsillos y los de sus amigos a costa del pueblo laburante. Por eso disfrazan la barbarie con explicaciones ridículas. Los jubilados no van a perder plata y la ANSES va a ahorrar 100.000 millones de pesos, dijo el jefe de gabinete Marcos Peña, como si el dinero del ahorro surgiera de la generación espontánea. ¿O intentan ocultar la historia tapando pers a personajes nefastos que pululan por las sombras organizando los aparatos represivos del Estado? ¿Alguien vio estos días la cara de Patricia Bullrich, recortadora del 13% de las jubilaciones durante el gobierno de De la Rúa? Lo que ustedes llaman aciertos son errores, lo que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades, sentencia Rodolfo Walsh en 1977. Y hoy, 40 años después, no estamos demasiado lejos. Lo que ellos llaman reformas no son más que robos express Lo que ellos proclaman como ajuste del gasto público es la sentencia de muerte a las necesidades básicas de cualquier familia trabajadora. Lo que ellos identifican como grupos violentos somos los y las miles de mujeres y hombres que tenemos conciencia de la barbarie y no queremos repetir la película que ya vimos. La humanidad empezará verdaderamente a merecer su nombre el día en que haya cesado la explotación del hombre por el hombre. Yo creo todavía... Estamos muy lejos. Bien, qué, qué reflexión. Eh, me quedé así pensando, un poquito <risas> sin palabras. Bueno, eh, comentamos, después de tres días de intensas deliberaciones, la cumbre de la Organización del Comercio Mundial, la OMC, finalizó sin acuerdos sobre ninguno de los ejes principales propuestos. El plan de alianza entre el Mercosur y la Unión Europea sigue congelado con algunos pequeños avances en cuanto a comercio electrónico y a la pesca, pero no se puede ir más lejos. Acevedo, el delegado brasileño, dijo, la multilateralidad no significa que siempre consigo lo que quiero, sino que obtengo lo que puedo y proseguir con actitud intransigente es la receta para el fracaso. En Buenos Aires lo que faltó fueron concesiones. Uh -huh. Esto es lo que decía... Sí, hay que aclarar hace... que las concesiones eh, se dan de las dos partes. En, acá la, los, negocia los negociadores brasileños y argentinos estaban negociando con los eh, los representantes de la Unión Europea y concedieron prácticamente todo lo que los europeos pidieron, pero necesitaban del otro lado, del otro lado determinadas concesiones, fundamentalmente para el proyecto para el modelo de país que están impulsando fundamentalmente en la Argentina, que esto de la agroexportación, la carne y todas esas cuestiones, que justamente que son los sectores donde los europeos no transan en conceder nada. Entonces, por eso Eh, no se llegó a ningún acuerdo que agregar otra cosa que eso fue una derrota política también para el gobierno porque lo que pretendía era anunciar con bombos y platillos en este en esta semana eh, el acuerdo entre mercosur y un Unión, Unión Europea, que evidentemente no se pegó. que es un acuerdo vendiendo <coughs> tenía muy preocupados a, a las pymes y a los productores locales no digamos las, las pequeñas empresas nacionales por eso terminaría de fundir lo, lo poco que queda digamos de la industria nacional así es eh, otra o, eh, la, la organización mundial de comercio ya venía por, por lo que dicen los eh, los analistas ya venía en eh, un estancamiento relativo lo que plantean eh, de esta última en buenos aires fue que fue eh, eh, un retroceso uh -huh. y en ese sentido hay una declaración de malcorrra que fue la, la que presidió el, la funcionaria de cambiemos que presidió la Con clave de la Organización Mundial de Comercio Dice, bueno, también es eh, que que no se derrumbe el sistema Es importante, dice bueno, nos conformamos con poco Nos conformamos con poco Así que bueno, esa es la síntesis de Hay que recordar también que eh, hubo movilizaciones en contra de todo esto eh, Y después hacer un análisis más profundo que, que da para otro día Por qué esta organización Eh, viene fracasando, digamos ¿qué está pasando en el mundo donde eh, el, este tipo de organizaciones que tratan de coordinar no pueden coordinar nada y, eh, y, y los pueblos cada vez que se juntan eh, las resisten bien, y en el marco de toda la situación que se venía juntando antes de lo del jueves el estallido eh, también hubo una represión en Neuquén el 13 Eh, nueva represión estatales y organizaciones sociales Cuando se manifestaban en la Casa de Gobierno en Neuquén Con disparos de balas de goma, con gases Con periodistas que cubrían los hechos Que denunciaron haber sido gravemente agredidos En el caso de los estatales llevaban adelante un reclamo En relación al, comercio, eh, al convenio colectivo de trabajo del sector de salud Y las organizaciones sociales pedían un bono de fin de año uh -huh. Otra represión, la tercera ya en muy poquito tiempo En Neuquén en relación a estatales porque eh, estuvo también cuando valieron al diputado ¿no? Godoy. también fue en lo, claro, eso. Sí, fue en lo de claro. la maderera que hablamos la semana pasada eh, todo esto en el marco de lo que venía pasando esta semana eh, y bueno y que termina de estallar el jueves Cuando claro hizo... re, re, perdón recordemos que primero eh, estuvo la discusión en comisiones acerca de la reforma bien, sí. eh, previsional que muchos dicen que no es una reforma previsional que en realidad es un, un, una reforma bien fiscal o digamos de, de dinero que no tiene que ver con pero bueno sin, sin entrar en ese en esa discusión este que fue también bastante digamos escandalosa empujones qué sé yo una cuestión mediática Eh, y por reglamento tenían que llamar una esperar una semana para convocar a, a, al debate en tablas, como se dice, que es la discusión eh, parlamentaria. Y el gobierno decide adelantarlo al jueves, a las apuradas, calculo yo intentando, no sé, si desactivar eh, algún tipo de movilización. Justo que caía el 19-20, que son fechas muy fuertes para el pueblo argentino, digamos, para la historia reciente. Y entiendo, bueno, que querían por ahí evitar un poquito caer en esas fechas, que ya todo, a medida que se acerca el 24 de diciembre, la, los ánimos van caldeándose. Eh, bueno, y quiero que, que lo hicieron pensando que contaban con un poquito más, tal vez, de, de, de oxígeno para el quórum y demás, como que iban a, a caminar un poco más. Calculo yo que se habrán venido confiados con, con todo un periodo en el cuórum. Ya anterior, sí, el miércoles el, el día anterior, claro, uh -huh. sí, y detenidos sí. eh, Y finalmente, sí, el jueves fue Masiva la movilización Fue impresionante eh, fue impresionante Tanto la movilización como la represión injustificada Una okay. cosa que no tenía No tenía gollete por ningún lado O sea, no tenía justificativo eh, Porque no había ninguna nada Las vallas estaban a unas dos paras del Congreso eh, No había forma de, de no, está, Estaban concreto. cerca Lo pasa que la realidad es que cuando comienzan a, a... A reprimir no es que había eh, no sé es que había empezado a una lluvia de piedras o habían tirado las vallas todos los que estuvieron ahí cerca o se vio en los medios eh, la represión empieza por el lado de la gendarmería sin duda sí, dudas sí, sí, incluso sí. provocando con gases y con camiones hidrantes cuando no había un clima digamos de, de asalto al congreso a mí parece una tontería yo quiero rescatar eh, para mí fue mucho show y mucho para la tribuna Pero para mí estuvo interesante también lo que hicieron los diputados de eh, los diputados antes de, de tratar de frenar la gendarmería fue una especie de medio de show y qué sé yo no digo eh, hubo diputados de izquierda diputados de frente para la victoria pero me parece que todo lo que haga que, que se arme lío en este caso A el ju pasa no, que sirvió y aportó sí, digamos sí, sí. entonces honestamente creo que había que embarrar la cancha Porque había que evitar que la sesión se haga, digamos. A mí no me corran con el republicanismo y todo eso, porque no interesa. Acá estamos discutiendo poder, estamos discutiendo sí para qué, quién van a estar los recursos. Entonces, si había que si se podía boicotear la, la sesión, para mí había que hacerlo. Entonces, todo lo que aportara a eso para mí estuvo bien, lo digo con toda sinceridad. Eh, y entonces, toda esa cuestión de que no dejamos pasar la gendarmería y qué sé yo, que estaban ahí, bueno, diputados, me parece que estuvo bien, me parece que aportó a... a Contribuyó a que la asociación se levante Que, que me parece que fue un, un éxito de alguna manera Así que también quiere decir eso Por supuesto que sin la movilización popular tampoco se hubiese levantado Así que creo que la acción directa una vez más Demostró su efectividad, su utilidad Y ser imprescindible ¿no? Porque esto no se arregla solo en discusiones parlamentarias Hay que estar en la calle a mí me llamó mucho, muchísimo la atención las caras de los diputados. Yo lo seguí por tele, no fui a la movilización. Eh, las caras de los diputados de Cambiemos, desesperados porque comenzara la sesión. Eran segundo a segundo. Se veían en la tele las caras de desesperación porque comenzara la, la sesión. Ahí me parece que habría que hacer. Yo la verdad es que no pude leer qué es lo que buscaban con tanta celeridad, digamos, porque era una cuestión de segundo a segundo, de buscar el quórum y de gritar que habían conseguido el quórum, las dos veces creo que fue que, que anunciaron el quórum, que después se, bueno, se detectó estos diputruchos ahí, ¿no? en, en, mejor, en las mejores épocas de los 90. Eh, a mí me parece que hay ahí, ahí, ahí también hay que analizar qué buscaban con esta celeridad, con esta cosa de que ya se de, se dictaminó el quórum y ya votemos la ley. no me parece que el, el hecho de patearlo para adelante y el hecho de posponerlo es algo que desgasta también muchísimo al gobierno en ese sentido. Cuanto más información circule, me parece que es peor para ellos. Sí, bueno, como saldo aparte de que se levantó la sesión, quedaron muchos heridos. Yo no tengo el número, pero eran muchos, fue apareciendo gente, muchos. datos por todos lados. Y alrededor de unos 40 detenidos, que al menos anoche, detenidos. ahí está, anoche eh, mostraron una lista de que anoche quedaron unos 21. Sí, detenidos. que terminaron siendo en realidad 45, les comento que María del Carmen Verduco eh, estuvo comentando que hubo cuatro detenidos más en la noche de vigilia en Comodoro Pi, 4 personas más fueron detenidas, así que de los 41 iniciales en esa jornada del jueves, terminaron siendo 45 esa noche. Bueno, Bien, ayer hubo, perdóname, hubo uno, eh, una movilización de Comodoro Pi para presionar por la liberación y comenzaron a ser liberados la mayoría en comisarías, ¿sí? Déjame, eh, tenemos que de destacar especialmente que uno de los detenidos eh, fue un docente del distrito de Almirante Brom, uh -huh. ¿sí? Que Cristian Martínez, Martínez profesor no, de artística, no profesor, si no me equivoco de sí. Que, bueno, que, que está detenido todavía, según entendemos Así que, bueno, al algunas organizaciones participamos de... de de las movilizaciones para, para presionar por su liberación y bueno, estamos a la expectativa de, de qué sucede con él. Sí, además no es menor decir que está a la disposición de Juan Bonadio, ¿no? que es un personaje que tiene, digamos, un prontuario interesante. Sí, como los otros detenidos no les permitieron que se le acercara alimento, era muy difícil tener alguna novedad de lo que estaba pasando con, con los detenidos, pero sí sigue, sigue la vigilia sigue, sigue, sigue y sigue siendo. todo porque el lunes sigue esto, sí. Sí, el lunes 18 se, se pasó la la discusión para el debate parlamentario para el lunes 18, el gobierno lo que hizo fue volver a sostenerse de alguna manera los gobernadores, esto hay que decirlo digamos, los gobernadores están jugando un papel fuertísimo en, en el respaldo del proyecto del gobierno nacional y ahí tenemos gobernadores de todo digamos color partidario, por lo menos de los partidos hegemónicos Eh, y según lo que se dice van se firmaron un acta en la cual pusieron la firma los gobernadores que se juntaron con el presidente y el lunes estarían en la sesión, digamos, como para marcar presencia y, y, y presionar, digamos, a a los diputados para que y saldría aparentemente el, el tema es así, si tiene quórum el gobierno ya tiene la ley, porque eh, ahí estaba la discusión, por eso el tema del quórum, ¿no? Uh -huh. eh, porque tiene los votos suficientes como para aprobarlo. Así que posiblemente se se firme la sea, perdón, sea, se firme la la reforma previsional la CGT en el medio sigue con esta cosa tibia de que sí de que no, dijo que iba a haber un paro si sí, sí, se hace si sí, decreto sí sí bueno, una cosa muy muy extraña y otra cosa que quiero rescatar es este el papel extraño que juega Elisa Carrió. Ah, bueno, sí, sí. momento parece ser la presidente porque maneja incluso el Congreso santojo, digamos, este cuando Levantó la sesión ella, digamos, de alguna manera Después Macri sacó un DNU, ella salió a decir que el DNU no El DNU se levantó, o sea, realmente Un personaje eh, Bizarro, por demás, este la verdad que Entre, no sé, ya no Siempre... sorprende Que sorprenda, digamos, no no se puede no se sabe Qué esperar de ella, eh, pero bueno, el lunes Va a repetirse la movilización eh, Vamos a estar un montón Ahí, eh, yo quiero Repetir todo, que por favor Revisen y relean todo el instructivo Que Correpi está haciendo circular Acerca de las prevenciones para movilizarse, estamos en un clima bastante pesado, tenemos que cuidarnos, tenemos que viajar y movilizar en conjunto con otros, con un, un pie, algún pie en teléfono de casa que nos guíe, que nos diga que se ve en la tele, eh, bueno, nada ir organizados y organizadas porque no está como para irse solos a, a dar una vuelta y ver qué pasa, está muy pesado, entonces si revisan ese, ese instructivo que para ahí después los podemos subir a las redes, eh, al Facebook y al Twitter de La Peluca para para ir eh, preparados para, para soportar, digamos, ¿no? Sí, eh, déjame agregar, Delisa Carrió, que para mí es un personaje nefasto, eh, si bien fue la que dijo que se, que se levantaba la sesión y demás, la sesión se levanta por la presión tremenda que había en la calle y todo esto eh, que se fue juntando de lo que hacían los diputados de oposición y demás, una cosa en conjunto que termina con esta situación, pero nada. No, no quiero en ningún momento que se levante la figura de Carlos. No, no, en <risa> absoluto, favor, es un ¿eh? mamarracho. Este, por cierto, en, compartimos de eh, la agencia de noticias Anred... ...que esto que comentaba recién vos, tras la protesta que hicieron fracasar la sesión del jueves pasado... ...el gobierno llamó entonces a sesionar para el lunes a las 2 de la tarde. Tras un nuevo acuerdo con los gobernadores, el macrismo intentará pasar por el Congreso... ...la reforma previsional que afectaría a jubilados y pensionados... ...y a personas que reciben asignaciones sociales... Después de levantarse sesiones en el Congreso, el gobierno convocó a una nueva reunión que contó con la presencia de los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Salta, Tierra del Fuego, Neuquén, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Chaco, el jefe de gobierno porteño, por supuesto, diputados de Tucumán, Misiones, de Catamarca, La Pampa y los ministros de Hacienda y del Interior, más algunos funcionarios del Poder Ejecutivo. Tras este encuentro se asegura, aseguran que contarían con el quórum, como decías vos Nacho, para el 18. Eh, la propuesta contará con un bono compensatorio para marzo, por única vez, a las jubilaciones menores de 10.000 pesos y a las personas que reciben asignaciones sociales, el bono que alcanzaría el 70% de los jubilados y el total de las asignaciones por hijo, solo sería de 400 pesos para los beneficiarios de asignaciones universales por hijo, de 300 para quienes se jubilaron sin aportes y 750 para los que sí hicieron aportes. El sector de, del peronismo que desde el principio fue acompañando esta reforma previsional, afirmó a través del vocero de Urtubey que la idea era resolver la cuestión de la reforma previsional y hemos podido lograr un acuerdo que consiste en generar un bono adicional. O sea que lo bueno, lo positivo que nos plantean eh, es esto del bono. Ese mamarracho del bono. Y por supuesto que eh, cambiemos, dice que el bono va a estar si la ley se aprueba como está, sin modificaciones. Bueno, qué, qué lindo procedimiento ¿eh? Eh, en, un, en uno de los diarios de esta mañana Estaba leyendo que eh, lo tituló Como la rosca Para que no entiende mucho de política Se utiliza ese, ese término En política para cuando se, eh, se llegan acuerdos A espaldas de los sectores populares Acá hubo una reunión digamos En vez de discutirse en donde se tiene que discutir En la Cámara de Diputados Y eh, donde en realidad se tendría que discutir Ese eh, la calle, en la calle en el pueblo tendría que discutir si está de acuerdo o no con esta con que la eh, le toquen su, ju, su futura jubilación o la jubila, eh, los aumentos jubilatorios de, de este momento pero no eh, la, se armó la rosca es decir en un cuartucho se juntaban cuatro personas y decidieron el futuro de millones de argentinos y argentinos ¿Cuándo es, se sabe que Oscar, que los millones están en contra de esto Así ah, es, porque esta cuestión no solo afecta eh, a los jubilados actuales, sino a los futuros jubilados. Entonces, eh, de, eh, se armó la rosca. Bueno, se armó y evidentemente eh, hay que recordar, lamentablemente eh, hay que ser autocritico también, muchas veces olvidamos quiénes son eh, los protagonistas de estas decisiones que después nos afectan. Urtubey, la de Tierra del Fuego Bertone que eran, del frente, eran paladines del frente para la victoria ahora pejotistas acuerdistas con Cambiemos y así, mucho más los que, no sé si mencionaron porque tuve que salir un, un cachito acá del estudio, pero no sé si mencionaron que los que acordaron son el interbloque federal eh, exacto, el interbloque federal que eh, eh, nuclea a 35 diputados Eh, 19 del Partido Justicialista y 16 de otros, lo que es más pequeño, que son, serían los que est estarían habilitando el quórum y la aprobación de esta y ley. Y también. Bueno, pero Lustó, viste, <risa> es... Hay un montón de es que la política argentina cambió tanto en estos últimos años, porque antes vos decías peronista, peronista, radical, radical. Ahora yo no a saber. Ahora uno, viste, no sabe que cambiemos, está de acá, no está que acá, sé? pero después todos votan lo mismo, porque en realidad es así. Es la incertidumbre. Es la incertidumbre. De la que nos Es, sí, es la billetera. Y en definitiva, ¿qué pasó en esa reunión? Después de la derrota política que fue para el macrismo, el el jueves, que se dio en el Parlamento y en la calle, no sé si hubo mucha coordinación ahí, pero eh, ¿qué pasó? Después de esa derrota política ahí empezó la rosca, empezó a eh, eh, las reuniones por, por, por afuera y se logró, eh, hay que ver si se logra esto, eh, hay que ver qué reacción tiene el pueblo también y sus organizaciones a este lunes si se permite que cuatro o cinco personas en esta reunión dijeron que hubo cuatro representantes del gobierno y cinco de... De las provincias Bueno, a ver si estos nueve Representantes del pueblo uh -huh. de las hacen caso al pueblo O, bueno, cierran eh, algo Que nos va a afectar a todos nosotros eh, Para los próximos años Bueno, seguimos reflexionando Siguen reflexionando después de la tanda eh, Nos vamos a la tandita y después volvemos Somos una radio activa Como la gente Somos la 26 de julio Somos nosotros Somos nosotros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 El domingo 17 de diciembre las tonadas se mezclarán Porque en el predio de Don Lucio Maidana en la Celia Ezeiza Retumbará la tradición Gran festival de jineteada y bailanta A las 9.30 Rueda de Grupa Azurera con 25 reservados A las 11.30 Prueba de Riendas a cargo de Rubén Natale con 6 tambores y 5.000 pesos en premio Desde las 14 Bastos y Encimera con 60.000 mil pesos en premio Loche de Oro en Grupa con 16 caballos invitados y diez mil pesos en premio Almuerzo Criollo, Gran Cierre de Bailanta con Miguel y la Nueva Era. Animan Luis Rodríguez, Maxi Parada y el Chango Ameguinero. Payadores, Santiago Vaquero y Daniel Sevilla. Cantina a precios populares a cargo de La Fonda del Gauchito. Coordinación General Juan Carlos Bilbao. Celular cero once quince dos 503-2124 Atención señor organizador de peñas, festivales folclóricos y espectáculos camperos Contrate su publicidad en las tandas rotativas de la 1580 y llegue a más personas 233 48 48 4 233 5 4 233 5 celular 11 15 37 WhatsApp 221 44663 559 somos la radio de los payadores y los cantores populares somos nosotros en Longchamps, Fletes Nadial, 15-30-91-1619, Fletes Nadial. Semanario al Sur, líder en información regional. Encontrarnos todos los viernes en nuestros puntos de distribución o seguimos todos los días en semanarioalsur.com.ar Semanario al Sur. 25 años informando y formando opinión fin de espacio publicitario somos la radio donde convergen todas las voces somos la 26 de julio somos nosotros Ahí estamos, de vuelta. La agarramos Gracias. a Sabri. <risas> Gracias, Mariana. Estaba no, distraída Sabri. el WhatsApp. Este, bueno, nosotras dos nos estamos por ir, Dale, pero sí. antes no queríamos dejar de hacer algunos saludos. Sí. Eh, en principio a Ana, que nos manda saluditos, y sí, estuvo ahí firme todo con Mariana. Todo el año. Todo el todo año, el todo el todos el los año. años, porque desde que arrancamos, claro, no, no, que están cual. ahí escuchando la peluca, todo eh, todo. a los compañeros de las 5, que anoche no puede ir al asadito, Ah. Eh, así que sí, claro, bueno, deben haber Algo pasó con, con mis chorizos algo. <risa> Que los habrán pasa? guardado, que los habrán frisado <risa> No, olvidate Yo un riff en los chorizos, algo así Vamos a ver qué pasó después, no me enteraré Este, y a mi precept Andrea y a mi precept Romina Que son un amor, así Mira. Escuchan, escuchan, saben de quién estoy hablando Margarita, la secretaria Bueno, no sigo, no sigo porque estoy re de escuela este Mariana Bueno, también a las seis escuelas donde trabajo A toda la comunidad educativa Los precios que son siempre ahí El, el brazo fuerte De, de, de nuestra de esta tarea eh, Bueno, y a todos mis, mis estudiantes Y estudiantes Que amo y que que espero verlos el año que viene Bueno, y los dejamos con las reflexiones Y las noticias que les van a dar Nacho y Víctor Sí, ahora, eh, bueno, nada Nos vemos el año que viene ah, No, sí, nos bueno. escuchamos en febrero <risa> Listo, algo de Vamos música Vamos con un tronito musical Los que han recuperat una porta de seg seguridadtat que si han envido que capen escuchamos escape eh, vándalos seguimos acá con Víctor y Anita por AM1580 ¿sí? la radio 26 de julio que nos ha agregado un año más así que estamos muy contentos de seguir bueno, este y, y de volver eh, recuerden que los teléfonos para comunicarse son 4233 eh, 4848 y 5560 y el twitter es arroba la peluca mb el facebook ahora queda desactivado porque no se fue Sabrina que es la que controla eso, pero sí, igual manden desacuerdo. que leeremos después, bien Eh, retomamos un poquito um, algunas noticias que, que tenemos para, para comentar. Una buena noticia que hubo esta semana es un tema que veníamos tratando en el programa hacia varios meses, que es el tema de la eh, implementación obligatoria de la de educación religiosa en la provincia de Salta. ¿Sí? Se acordarán que en el año 2008 el gobernador Utuvei había sacado una ley que hacía obligatoria la eh, educación religiosa en las escuelas públicas que en realidad terminó siendo la educación católica en las escuelas públicas, no una materia de religión. Eh, ante eso hubo un grupo de padres y de madres que fueron organizándose y presentaron una serie de recursos judiciales para eh, de que se decrete la inconstitucionalidad de esta medida. Eh, y bueno, después de 10 años, 10 años... La Corte Suprema de Justicia, eh, este año hubo varias audiencias y demás, eh, determinó que es inconstitucional, así que creo que es algo para destacar, es una victoria de, eh, digamos, las familias organizadas, eh, lo que sí me parece que, bueno, que son 10 años, de, hay que pelearla y pelear y pelearla, pero bueno, llegó, así que creo que es una buena noticia para los que defendemos una educación laica científica, uh -huh. ¿sí? Así sí, que... que, ¿qué, qué, qué con, eh, que, que Comparándolo como cuando hay intención política de que las cosas salgan, eh, eh, digamos, justamente en esta época donde se quieren impulsar tantas reformas eh, en contra de, del pueblo argentino, bueno, cómo se, se avanza la cosa y después cuando el pueblo tiene que mov eh, eh, movilizarse para una cuestión de eh, la eh, Como esto de, de la, la obligación O la pretensión de que la, en la escuela pública Se instaure de vuelta la educación eh, religiosa Como hace como si estuvieramos en el siglo XIX eh, ¿Cuánto que hay que pelear? Con bueno, el vez? primer peronismo ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto que hay que...? ¿Cuánto? Pero sí, es sí, algo sí, sí, del siglo de pasado es, es, algo Discusiones que, que atrasan, pero bueno Sí, sí, tal cual, tal este... cual Pero bueno, eh, positivo de que se ganó Una se ganó eh, y, y bueno Como un, un ejemplo, ¿no? Para seguir para adelante con estas cosas Bueno, acá las chicas comentaban que Bueno, nos comunicamos Como siempre con Nate Y nos informó que eh, ¿Qué pasó, Anita? ¿Qué pasa, Ana? ¿Eh? ¿Qué perdiste? Perdió el juego. Bueno. Perdió. está jugando el Plantas versus Zombies y los zombies se la comieron. Ahora Bien. es un Walking Dead. Sí, es un, es un chuki de hace años. <risa> eh, bueno, ATE avisa que el lunes este va a haber eh, paro. El informe dice, bueno, el lunes 18 en el Congreso contra los Despidos, el día lunes convocamos a paro nacional de arte concentrándonos a las 12 horas en Avenida de Mayo de Luis Sáenz Peña por favor difundir su tema no sé si lo dijimos en realidad su tema con poca movilización sin paro no con 15 b2 así es eh, digamos que esto en el marco de ya se hace están empezando a pronunciar eh, las distintas organizaciones gremiales porque eh, el lunes parece ser que se va, va se va a tratar de cerrar esta cuestión de la, de la reforma previsional entonces bueno ahora recién ahora se están empezando a conocer las reacciones de algunos de los sindicatos, Ate está movilizando paro nacional, ya está ya está confirmado eso. Decimos me estás comentando que también el Banco Provincia. El hacer... Banco Provincia se para también el lunes. Suerte que ayer fui a hacer los trámites que me tomaron media mañana porque si no estaba complicado. Uh -huh. eh, así que también no va a haber atención en Banco Provincia, eso es importante si te quedó un trámite pendiente, vas a tener que esperar a martes. <coughs> si el país no se prende fuego, eh, también vamos a difundir una un, una marcha que va a haber el lunes No sé si se sostiene, pero nos pidieron difusión Tiene que ver con eh, La comunidad afrodescendiente de San Telmo Así que vamos a escuchar un pequeño audio Con respecto a eso Bueno, y vamos a escuchar un poquito más de música en esta mañana de sábado. Right, in the way right now we're moving to the style of the street Bueno, escuchamos gente que no, eh, de todos tus muertos, hecha con los decadentes, la versión que más me gusta. Ah, muy bueno. Bueno, estamos a fin de año y, y fin de año siempre es como que ya tradiciones, el pan dulce de Papá Noel. No bueno, me lo gusta que el, cree, pa, y, el y, y, no, y no reconoces a Papá Noel, digamos. No, tampoco. Y a, y a los Reyes Magos. Bueno, pero, bueno pero es época no. de balance, aunque ustedes es, es así, no sé si Anita... ¿Le inculcaste esto? ¿El ¿Balance? No, no, nada eso, nada Ni balance, ni pandurice, bueno. ni papá nobel ¿Viste? Te, lo perdiste. te perdiste todo eso Igual, yo, Perdiste, te comieron los zombies de vuelta te, te estaba haciendo un pestín con la porra bueno. <ríe> bueno, <ríe> bueno Ahora pero, después Vito te ahora, ahora cuando terminemos el programa te explico ¿Me esperás un cachito? ¿Vamos a hacer el balance del año? ¿O vamos a hacer una especie de emborrador acá De lo que fue el balance del año? El balance en general, balance más político eh, eh, Recordemos un poco Que empezó Fue un año difícil, digamos, para el gobierno Empezó con todo, con mucha movilización popular eh, Recordemos Eh, nosotros los docentes fuimos protagonistas de eso. Eh, hacía mucho tiempo que no, desde 2014, no había movilizaciones tan grandes. ¿Te acordás esa marcha para Palacio pisurno por la avenida Entre Ríos y Callao? Masiva. Así ah, es. comienzo de año. Así es, y después... La marcha eh, federal. La ¿verdad? marcha federal, que fue muy titularia. Eh, y después eh, parecía que el gobierno estaba en contra las cuerdas y logró eh, volver a la iniciativa y logró reconstituirse digamos y tal es así que bueno llegamos a, a mitad de año a agosto eh, donde le fue hicieron unas buenas elecciones paso y después en, en octubre terminaron ganando las elecciones y eso le dio un espaldarazo muy importante a partir de y sobre lo que el eh, Macri cost, eh, constituyó su política de la eh, iba a decir la revolución permanente la, el reformismo permanente digamos, el reformismo permanente entonces ahí sacó el paquetazo este que ahora está haciendo tantos conflictos que es eh, la reforma laboral la reforma previsional y la reforma fiscal digamos eh, y justamente eh, lo que pasó en la semana pasada, eh, esta semana último, estos últimos días es un poco eh, a contracorriente de esta este huracán que parecía Cambiemos, eh, con la por supuesto inestimable ayuda de eh, amplios sectores del peronismo y fundamentalmente las provincias esto hay que decirlo, porque si no, muchas, y el, el Frente reno, el frente Renovador, es eh, minoría en Macri recordemos que Cambiemos en minoría así es, y a pesar de que hicieron unas buenas elecciones, ahora están más fortalecidos en ambas cámaras, el tema es que eh, sin los acuerdos sin la inestimable ayuda de gente como que hay que recordar ¿no? como urugué que antes era de frente para la victoria obertone o tantos otros gobernadores que no son ni radicales ni del Pro sino eh, vienen del riñón del Pj eh, logró avanzar con esta con varias de estas cosas o está avanzando con varias de estas cuestiones de las de reformas que bueno yo a veces cuando hago pienso un poco en, en estos análisis hay que pensar qué le pasa a eh, Eh, o trato de reflexionar eh, eh, qué estará pensando alguien de que no le interesa la política que muchas veces no, nos encontramos con nuestros, yo soy un adulto y muchos, ah, a mí no me interesa la política esas cosas es, eh, es una mugre y siempre con una visión muy crítica de lo político, pero en definitiva lo político es la toma de decisiones Y la, y la disputa por el poder. Estaba así, la disputa por el poder. Y entonces, y esa, esa, esa disputa por el poder, en definitiva, se son decisiones que se toman sobre nuestra vida cotidiana. Entonces, ahí tenemos un, en general un problemón, porque mmm, lo mismo lo mismo pasa en las recorridas por escuela. No sé si alguna vez te ha pasado, que los docentes en general, eh, en realidad, el pueblo en general está... Eh, no no tiene esa ocasión de informarse qué está pasando y eso es como hay que hacer una autocrítica porque después estos tipos eh, se van repitiendo en el gobierno yo me acuerdo en 2001 con el que se vayan todos en medio de la crisis bueno no se fue ninguno están todos tanto está, hasta carlito sentado eh, ahí en su banca sí, de exactamente está es carlito está sentado ahí tranquilamente es decir no se va ninguno y toda esa gente que muchos de ellos Eh, tendrían que estar presos por eh, busquen la figura que quieran pero por todos los desavissados que hicieron al país eh, siguen ahí como si nada yo a veces cuando como profesor de historia eh, le comento a los chicos acá en la argentina es eh, en los últimos 40 años se inventaron un montón de cosas eh, por ejemplo la pobreza la pro la pobreza crónica la desocupación crónica digamos la Argentina en su historia económica ha tenido malos momentos. Pero eh, yo recuerdo la CG de los 70, eh, la, el 20%, de, ah, 10, 15% dos dígitos de ocupación no existía, eh, uno uno se, se queda sin trabajo y sabía tranquilamente que iba a conseguir en otro o la eh, generación de en generación de pobres crónicos, ya eh, esas cosas se inventaron en el país, digamos. Entonces, hoy en día uno escucha eh a, lo, a ciertos sectores políticos eh, en realidad prácticamente a todo el arco político y la, la Argentina es un país grande mentira, es un país que lo destruyeron y hay un montón de argentinos que están por debajo de la línea progresa cada vez más eh, y eh, esto fue yo, yo quiero recalcar esto, esto fue provocado digamos, esto fueron decisiones políticas que se tomaron distintos gobiernos y las consecuencias las estamos viviendo hoy en día Totalmente. Bueno, eh, cerrando un poquito el, el balance del año, digamos, que, que tratábamos de hacer, eh, después después creo que, que también hay que resaltar, así como estábamos viendo que la docencia empezó el año con movilización y con lucha y demás, después creo que fuimos muy atravesados por todo lo que fue el caso Maldonado, digamos, el eje de derechos humanos. Eh, bueno, que eso nos pegó muy fuerte Sobre la mitad del año, digamos La vuelta al receso invernal fue como un cachetazo Ahí pasaron un montón de cosas En particular a algunos nos pasaron otras cosas A los que trabajamos en Lomas, por ejemplo Tuvimos todo el caso de Anahí Benítez Que nos marcó muy fuerte A toda la comunidad educativa, digamos En las escuelas, a, a los estudiantes A las estudiantes y a los docentes También nos marcó mucho Así que fue un arranque de la segunda mitad del año Muy complicado, pero que también nos, nos Como todo crisis o todo momento de digamos, problemático, eh, aparecen algunas cosas que son muy feas y otras que no, que son muy lindas, y uno aprende también a encontrarse con los otros y a abrazarse y a caminar y a atravesar esas, esos momentos de dolor y, y, y de sufrimiento. A muchos nos hizo nos hizo bien por encontrar a otros, digamos, ¿no? Y yo en particular, ahora que estamos ya cerrando el programa y, y empezamos con los saludos y además quiero quiero mandar un saludo especial a toda la comunidad educativa instituto loma de zamora eh, y en particular a los estudiantes eh, que nos han despedido de una forma muy muy hermosa nos han despedido digo porque nosotros nos despedimos a al realizado pero ellos también a nosotros nos dedicaron palabras y, y demás y fue todo muy muy muy la hora muy interesante y fue un año distinto me parece a mí por todo lo que fue pasando en el país y lo que nos pasó fue un año diferente a otros años y eh, También quiero mandar un saludo a, a mis compañeros de laburo también de, de Adrogué y a los egresados que tuvo este año y un montón de, de grupos de, de estudiantes que fueron muy, muy importantes. Eh, y bueno, nada, eh, nos estamos yendo ya estamos casi. Estamos yendo, eh, nos quedamos tiempo. Ya casi, nos fue casi bueno. programa. déjame que comente que, que las chicas me dejaron en la tarea de que comente que su estada, o sea, lo meto así pero para que no nos olvidemos, sacó uno de sus nuevos sí. libros estos para niños. Uh -huh. eh, y que es un sobre Osvaldo Bayer Así que recomendable Para el verano por ahí está bueno uh -huh. Para que los niños tengan algo para leer Interesante No sé si quieres recomendar algo más Ayer uh -huh. me, nos cruzamos en el banco provincia Me agarraste leyendo eh, No me no da más pena y olvido De Soriano Que yo no lo conocía quedé encantado con el libro Me lo devoré este Acá me decías que había una segunda parte Que se llamaba como Cuarteles, Cuarteles de invierno Bueno, voy a ver si lo consigo Para poder llevármelo a las vacaciones Muy bien. yo antes que como nos corren los minutos, ahora antes parecía que íbamos a tener como horas y horas para para, para llegar a completar el programa, pero no, o sea, se nos fueron todos los minutos. Quisiera saludar a, a mis compañeros y compañeras, estudiantes y docentes y educadores populares del Bachillerato Popular, que este esta tarde, Bachillerato Popular, el galpón cultural, que esta tarde cerramos el año, vamos a hacer la fiesta, entrega de medallas y de todo un poco, así que están todos y todas invitados. ¿A dónde es eso? Aquí no, aquí no aquí no 525 <risa> aquí no y, ah, y, ah, y Italia bien. aquí Italia hay Claypool bueno. así que la pregunta me mata eh, bueno, ¿no? para que si alguien se quiere acercar que sepa a dónde ir muy bien muy bien, muy bien. bueno nada eh, les agradecemos a los oyentes a las oyentes por habernos acompañado un año más para nosotros es hermoso hacer esto es un programa que hacemos a puro pulmón calculo que se nota, tratamos de hacerlo cada vez más profesional, más serio, pero bueno somos profesores de historia y profesora de historia haciendo un programa de radio, así que nada, fomos a, vamos aprendiendo mientras lo hacemos, así que queremos agradecer profundamente a los que nos escuchan los que nos acompañan, a la radio por alojarnos acá, a Javi que nos acompaña todos los sábados este y bueno, nada, estamos muy contentos con, lo, con estar acá todos los sábados Así que un abrazo sí, muy grande y intentaremos conseguir eh, como para el futuro, ¿no? Algún, algún sacar tanto profesor de historia y poner a sí, alguien de somos docentes que vengan. Sí, docente no sé, de lengua y literatura o de práctica de lengua, físico, química, ¿no? uh, matemáticas, ¿te imaginas? <risa> claro, que vengan a ver a tres puntos de vista, su como visión sobre la educación y el mundo. Así es. Bueno, nos despedimos. Adiós. Un buen año y felices vacaciones. Vida, solo se trata de vivir melancolia, tanta pena i tanta vida solo se tratta de vivir oh, oh, oh, oh.